In a hot dense state that nearly 14 billion years ago expansion started wait here began to cool, the roses began to And Neanderthals developed tools we built a wall of the pyramid map science history unraveling the mystery now started with a big bang hey! since the dawn of man is really not that ¿Quién ha visto alguna vez esta serie, escuchamos a él la música, sabe que la física puede ser fantásticamente divertida. <risa> Teori es la serie con la que Servidor y muchos también se han reído más. hablar de un libro que se ha publicado en Catarata que se titula Verdades y Mentiras de la Física Cuántica y su autor es Carlos Sabín, a quien ya saludamos Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas Bueno, esta serie demostró que la física también puede ser divertidísima y que no tiene por qué ser eh, la asignatura tocho, ¿no? No, no, claro, sí, por supuesto sí, además es que es, es muy divertida y muy interesante, pero eh... Para todos los que la, la hemos estudiado y, y hemos trabajado en ella, pues normalmente lo hacemos porque nos, nos parece muy divertida y muy interesante. Y la cuántica es precisamente, yo creo, se está hablando mucho en los últimos tiempos, hay mucho mito pero hay mucha realidad, y nos demuestra uh -huh. que la cuántica, la física cuántica, la física de lo pequeño, para decirlo de alguna forma que todos lo puedan entender, es casi uh -huh. casi mágica, ¿no? Eh sí bueno pues podría parecer así, no, pero como siempre pues lo que nos parece magia no es más que ciencia que no que no hemos entendido del todo, no así que bueno eh, a mí me gusta decir que la, la física cuántica es es una parte más de la física y simplemente eh bueno, pues como se refiere a una parte de la de la realidad de la naturaleza que, que no experimentamos o que no vemos con nuestros con nuestros ojos eh, que parece que es distinta a nuestra realidad más cotidiana, de cosas más grandes, más lentas, pues eh, entonces nos puede parecer, digamos, que, que ocurren cosas eh, extrañas o misteriosas, pero bueno, precisamente en el libro lo que intento es eh, eh, intentar cambiar esa, esa imagen que es muy habitual a veces cuando hacemos divulgación o cuando hablamos de, de física cuántica, Y le intento, digamos, un poco eh, digamos desmitificar, ¿no? e intentar explicar que simplemente es, es física y ciencia como cualquier otra, pero física y ciencia que se refieren a una parte de la, de la naturaleza, de la realidad, que se comporta de manera un poco distinta a, a, la, a la que estamos más acostumbrados, a la de la vida cotidiana. Pero eso no quiere decir ni mucho menos que habrá de uh, posibilidades que estén más allá de la... De la física o de la ciencia, ni que haya que verlo como una cu cuestión, digamos, mágica, ¿no? Claro, digo mágica un poco en plan me metafórico, por supuesto, pero según claro. esta física, según esta física de las pequeñas eh, cosas, eh, de las pequeñas partículas, de, de lo más eh, básico de lo que forma parte de la realidad, eh, eh, de lo que eh, vemos y no vemos, eh, bueno, pues esto es un poquito lo que no vemos, eh, pero según esta física, insistimos, eh, física, se puede casi estar en dos sitios a la vez, una partícula puede estar en dos sitios a la vez, o eso es un mito. Sí, yo diría que es un mito, es decir, es una, es una cosa que se, que se dice muchas veces, eh, incluso lo, lo, lo dicen a veces divulgadores y científicos, pero en realidad no es más que una manera eh, eh, relativamente torpe y a mi juicio completamente equivocada de, de explicar lo que ocurre en realidad. ¿no? Es un poco intentar usar nuestras palabras de, de todos los días y la, y la física de todos los días, para intentar explicar algo que sencillamente es distinto. ¿no? Entonces, bueno, ese es precisamente uno de los eh, mitos o de las eh, mentiras que yo trato de, de desentrañar en el, en el libro. En realidad no es que las cosas estén en dos sitios a la vez, sino que existe una probabilidad de que estén en dos o en varios o en muchos sitios muchos sitios a la vez, pero no es cierto. Eh, es decir, decir, sin más. Que las cosas están en dos sitios a la vez, pues puede ser una frase así, de, digamos, eh, espectacular para, para poner en titulares y demás, pero no es lo que... Es un buen titular, realmente... pero necesita un buen pie, pie de página, claro, ¿no? Claro, claro. La verdad es que la labor de los, de los eh, físicos es complicada, sobre todo de los divulgadores físicos, porque si ya de por sí aprender física, la normalita, la, la normalita la, la de Newton, la, la clásica, es complicado, si ya, claro, nos metemos en la física cuántica, pues ya es que nos perdemos. Entonces, conceptos como teletransporte cuántico, dice, ya está, ya se puede hacer Star Trek, ya nos podemos teletransportar todos, entonces sí. eso no es así. No en absoluto de hecho no tiene, no tiene absolutamente nada que ver ¿no? y bueno, pues el teletransporte pues es lo mismo, pues es una palabra relativamente espectacular y que se escogió probablemente para para bueno pues para hacer interesante el fenómeno, pero el, el, el teletransporte en la física cuántica no tiene nada que ver con lo que con el teletransporte de las películas de ciencia ficción ni es un primer paso hacia él, ni ni, ni ni, abre ninguna posibilidad que nos vaya a llevar en un futuro hacia él. Es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. ¿no? Eh, y simplemente se relaciona con la posibilidad. Lo que se transporta en el teletransporte cuántico no es un objeto, no es, por supuesto, ninguna persona ni nada parecido, sino que es una propiedad de, eh, de la partícula o del sistema que esté regido por la, por la física cuántica. ¿no? Es sí. solo una propiedad. Entonces, el, eh, esa propiedad se traslada a otra partícula distinta, ¿de acuerdo?, en que, que puede estar en, en otro lugar. Pero eso no quiere decir que estemos transportando... Eh, Ningún objeto, ni, ni por supuesto nada tan complejo como, como una persona, ni nada parecido. Que no, estamos, hecho, eh, que no se está cambiando de sitio eh, algo físico, sino solamente información, que ya es, eh, eso, es. Eh, eso. es muy importante. Oye, por claro. cierto, en los últimos tiempos se habla mucho. ¿Qué son eh, los ordenadores cuánticos? Sí, pues efectivamente, bueno, pues es una, es una posibilidad que sabíamos que estaba desde hace tiempo en la teoría, digamos, desde los años 90 era usar la, las propiedades de la física cuántica, una, una propiedad o un ejemplo de, de propiedad interesante de la física cuántica, pues la acabamos de decir, es el teletransporte cuántico, y entonces, bueno, era intentar usar esas propiedades para mejorar las, las, las capacidades de, de los ordenadores. ¿no? Y bueno, pues esa, esa posibilidad teórica que, que estaba por ahí desde hace varias décadas, pues parece que en los últimos años, debido a que empresas muy grandes y gobiernos también importantes del mundo se han interesado en esta cuestión, han empezado a invertir mucho dinero y mucho esfuerzo en el asunto, pues es una posibilidad teórica que va avanzando ya hacia cosas eh, más reales, ¿no? hacia experimentos ya que tienen aplicaciones más tecnológicas. Y, y bueno, pues poco a poco se va recorriendo el camino de que efectivamente pues estos eh, aparatos podrían ayudarnos a a resolver determinadas tareas, a hacer determinados cálculos que son demasiado complicados para los ordenadores que tenemos ahora mismo. ¿no? Los ordenadores que llamamos, los físicos los llamamos clásicos, ¿no? los que son los que son no cuánticos, que son los ordenadores de, de todos los días, ¿no? los que tenemos aquí todos en nuestras mesas. y tal. Entonces, estos eh, las propiedades de la física cuántica podrían permitirnos eh, realizar Eh, cálculos que, que llevarían miles de años para los ordenadores más, más potentes de, que tenemos ahora mismo, pues los ordenadores cuánticos podrían ser capaces de, de realizar esos cálculos y esas, esas tareas. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, nosotros que tenemos la costumbre de tener ahora tu portátil, uh -huh. eh, tu tablet, eh, tu ordenador así un poco uh -huh. fijo de, de red... Eh, por lo que estás diciendo, estos ordenadores cuánticos eh, son para ser usados como para esos cálculos muy, muy complicados y de muchas probabilidades, o sea, más bien para empresas y para investigaciones más que para uso personal o también habrá luego una calificación de ordenadores cuánticos como más chiquititos, más personales. En, en principio, yo creo que es más bien lo primero que has dicho, se va, va a ser una cosa que en el futuro pues, se servirá para cálculos concretos y que estén relacionados con cosas probablemente más bien de, eh, de investigación o de aplicaciones concretas, comerciales o tecnológicas. Pero lo cierto es que, mm, puesto que los ordenadores que tenemos ahora, los portátiles, etcétera parecen cubrir con todas las necesidades eh, que tiene un usuario normalmente ¿no? es decir no, no es habitual que uno diga pues ay, con, querría hacer es, tal cálculo y no, no he sido capaz porque este aparato no es decir, los ordenadores personales ya convencionales que tenemos han alcanzado tal capacidad que no parece que ahí eh, los ordenadores cuánticos realmente tuvieran Nada que aportar, y puesto que es una tecnología complicada y, y en un grado muy incipiente de desarrollo, pues eh, ahora mismo resultaría bastante ocioso decir que las cosas van a ir por ahí, ¿no? Pero lo que sí se empieza a vislumbrar es que para, para cálculos concretos, y que podrían estar relacionados eh, con, con cuestiones, eh, digamos, con una aplicación concreta, lo cual puede ser muy interesante también pero pero pero van más bien en esa dirección no entonces tal vez dentro de unos años pues haya un, un, un cierto número de, de estos aparatos por ahí tal vez el usuario que está interesado uh -huh. se pueda se pueda conectar online como ya hay algunos prototipos eh, que, que tienen algunas empresas de ordenadores cuánticos muy pequeños y que hacen cálculos ...que bueno, que es simplemente por el, por el hecho de, de hacerlo y de jugar con ellos... ...porque son cálculos que también podrían hacer todavía nuestros ordenadores... ...pero eso sí que es como un primer paso tecnológico, digamos... Ajá. ...pues en el futuro tal vez haya unos cuantos de esos en manos de grandes empresas... ...de gobiernos, de instituciones académicas y el usuario que esté interesado... ...porque tiene alguna cuestión que resolver, que solo puede resolver un ordenador cuántico pues se pueda conectar online. ¿no? Ajá. Un salto cualitativo que da la física cuántica, según eh, uh -huh. lo que tú estás eh, comentando y has estado investigando, uh -huh. sobre todo sería para, um, para la, la comunicación, ¿no? Sería una ayuda uh -huh. muy grande y también uh -huh para la criptografía, incluso en la sí. criptografía dices que prácticamente sería imposible el descifrar el que se haga a, a alguna clave eh, con, con esta fórmula cuántica, ¿es así? Efectivamente, sí, en principio el, el, la criptografía cuántica en, en principio pues eh, tiene métodos, eh, protocolos, eh, Eh, que se proponen en los que bueno, pues uno podría ampliar claves que, eh, en principio, ¿no? la teoría nos dice que sería imposible que, se, que esas claves se pudieran descifrar sin que la, eh, el acto de descifrar la clave por un, una tercera parte, digamos, maliciosa, pues no fuera descubierto, ¿no? Eh, porque el, el, el efecto que tendría sobre la clave cuántica sería inmediatamente detectable por, por las partes que están intentando transmitir ese, esa información. ¿no? Entonces, en principio, la criptografía cuántica propone maneras en las que, maneras que, insisto, en principio, pues serían completamente seguras de, de, de transmitir claves, ¿no? claves como las que usamos ahora mismo para las operaciones con las tarjetas de crédito etcétera, ¿no? Entonces, sí, la el, de hecho, bueno, pues la criptografía cuántica es quizá de las tecnologías cuánticas la que la la que más a la que más es, la, la que más cerca está del de las aplicaciones ya reales eh, comerciales, etcétera, ¿no? En en parte porque el el propio crecimiento de los ordenadores cuánticos podría hacer en el futuro Podría poner en peligro las las claves que, que usamos ahora, porque un ordenador cuántico sería, en principio, capaz de de, de romper las claves que, que más comunes que se, que se usan ahora mismo en en las comunicaciones. Y aparte del, del que hemos comentado, de, de ese error que tenemos que de lo de la teletransportación o, o de uh -huh. ese eh, intercambio de un sitio a otro, no ese traslado, uh -huh. ¿cuál es otro error que a lo mejor eh, te preguntan mucho o que, o que uh -huh. lo damos por hecho con la física cuántica y que tú desmitificas? Sí, bueno, pues eh, hay, hay bastantes. El, el, eh, una cosa muy habitual es esta idea y que además pues es la que más peligrosa me parece, porque se usa en, en cuestiones de pseudoterapias y pseudociencias, esta idea de que uno puede modificar la, la realidad porque el observador modifica la realidad porque ya lo dice la física cuántica. ¿no? Y, bueno, pues esto es una cosa eh, que, que, que está de moda en determinados en determinados foros, pero, bueno, pues es, un, es una mala interpretación de, de la física cuántica, es llevar la física cuántica a un sitio... Eh, Un extremo que realmente ella nos dice, está, eso se basa en una mala interpretación de lo que observar significa en, en realidad en, en la física cuántica, que no es lo mismo que mirar, eh, que es el, el, eh, el, el sentido con el que solemos usar la palabra observar en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? que uno mira y ve una cosa. Bueno, en física cuántica yo puedo mirar y ver lo que sea, pero eso no cambia el, el, el resultado de un experimento. Cuando hablamos de observar en física cuántica nos estamos refiriendo a una cosa más concreta, más técnica, que es eh, al hecho de hacer una medida de, de, de, de alguna propiedad física del, del sistema, de la partícula que estamos eh, analizando. Eh, pero ese, ese lenguaje técnico en el que decimos observar pues no tiene nada que ver con lo de ver, con, con, con mirar. Y por tanto, de pretender que porque, que porque vemos algo estamos modificando su naturaleza, cosa que es usada, como te digo, maliciosamente en, en, por determinados eh, foros donde se, se usan pseudoterapias y pseudociencias y tal, pues es uno de los errores más comunes con los que, con los que me he encontrado. Y otro, por ejemplo, es esto de hablar de los universos paralelos y, y atribuírselo a la, a la pobre física cuántica, ¿no?, eh, cuando, bueno, pues esta idea de los universos paralelos también, de nuevo, es, una, es solo una interpretación y es además una interpretación muy minoritaria y, y bastante eh, residual de, de la teoría, pero en cualquier caso una interpretación que ni quita ni pone nada a, a la física cuántica, ¿no? Verdades y mentiras de la física cuántica, así se titula El libro, lo ha publicado Catarata, su autor es Carlos Sabín, que ha estado esta noche con nosotros. Carlos, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias.